Y porque para una buena pieza se necesita de buena o incluso de grandiosa música. Esta canción de los Tinktinks nos recuerda Crazy Jay a bailar.